son las nueve y Te confío siempre en ti. Oh Dios, qué bueno que podemos en ti Señor. Mi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 para rehacer nuestras fuerzas, danos fuerzas, danos vigor, si, sí, para que vivamos este día, que este día es único, usted no va a tener otro día como este, entonces Dios nos trae a través de su consejo, de su palabra, de su amor y bondad, nos trae fuerzas para proseguir adelante, así es, hice lo deseo de todo corazón, ...con todas mis fuerzas y con toda mi fe... ...para que usted se levante... ...tenga una nueva vida... ...y que usted sea feliz... ...y en esa forma pueda adorar... ...a Dios con gratitud... ...y en esta mañana traigo un salmo precioso... ...para todos nuestros amigos radio oyentes... ...como para mí también... ...el salmo 21 que es haber una alabanza a dios que es el salmista david después de la batalla después de la guerra después de esos días violentos sangrientos terribles él se alegra en el poder de dios salmo 21 se lo voy a leer porque muchas veces pasamos guerra y guerra tal vez no de, de que saque sangre, que corten corte cuerpos, no, pero sí guerras espirituales y también esas guerras, ¿no es cierto?, de caracteres, ah, de cosas que nos hieren y muchas veces sale de nuestras palabras también, palabras fuertes y rientas Salmo 21 dice así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 en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Es un salmo poderoso en el cual nos podemos alegrar en la fuerza y en el poder de Dios. ¿Cuántos enemigos gratuitamente hay muchas personas que tienen, me incluyo. Jamás le hemos hecho nada pero nos odian y desean el mal a viva voz. En contra de nosotros inventan calumnias y cosas y ellos mismos se la creen después ah mi estimados amigos tenemos un Dios poderoso por eso nos alegramos en la salvación en tu salvación como se goza dice y le has concedido el deseo de su corazón y no le no le negaste la petición de sus labios ah cuando oramos a él y hay cosas justas Dios la hace y no demora mucho Por eso el que cree en Dios tiene un refugio tremendo. Sí, ¿por qué? Porque Jesús es el que gobierna todas las cosas. Claro, muchos dicen, ah, pero yo no le veo. Yo no veo a Dios, eh, no puedo saber. Claro, si nunca ha comido una manzana, ¿cómo va a decir qué gusto tiene la manzana? O el damasco. Ah, si no ha comido esos frutos de la cordillera, el maqui, el peumo, el guillave, si no lo ha comido nunca va a decir qué gusto tiene, así es también que no se ha llegado a Dios con fe, nunca podrá decir lo grande, lo maravilloso, lo poderoso, lo bueno que es Dios, no lo podrá decir, pero yo sí, y todos los que creen en el Señor Jesús, han visto, a través de la bondad de Dios, la respuesta a sus peticiones. Confía en Dios, pues, confía en Dios. Muchos confían en un trébol de cuatro hojas. ¡Qué suerte, verdad! Otros confían en un cuerito de culebra. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte es tener una patita de conejo! ¡Ah, no no, no, no, no, no, no! Qué maravilloso, la porción de mi suerte es Dios. Esa es la porción de mi suerte, o sea, grande, grande inmensurable, porque Dios sí sabe hacer las cosas como él quiere. Sí, que Dios le bendiga. Salmo 21, me ditelo. Para usted se lo regalo. Y traje también un himno precioso que Jesús está sentado para gobernar ahí está la música escúchelo y deleítese en la música sacra Jesús ha sentado para Como huye el enemigo ante su poder, como todo principado se somete a él, como huye la tristeza y la enfermedad, no pueden resistir su autoridad. Me ha dado todo Su palabra para declarar que soy más que vencedor. lindo, ¿ah? ¿eh? Bien fuerte el himno. Ah, con energía, cantando, me has dado autoridad. Jesús está sentado para gobernar. Si sí, él gobierna todas las cosas, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, el tribunal no terreno, el terror, el tribunal de Cristo. Sí. Bueno, hoy día en esta mañana quiero hablar algo algo bueno. Eh, toda la palabra de Dios es buena. Algo que eh, muchas veces está en boca de casi toda la gente. ¿A ah, dónde se va dónde va a leer el pastor? Aquí en el evangelio según San Lucas en el capítulo 20 y voy a leer del versículo 20 hasta el versículo 25. Luego entonces estaré dando lectura a la palabra de Dios. Ser primero en las filas tal vez. Y dice así: Que se acercaron los principales sacerdotes y escribas de de ese pueblo de Israel, de los judíos, y hace y hace dice el versículo 20.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 sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas Él, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción?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 Señor perdón eso es el dicho que está siempre en boga y en boca de mucha gente dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios bueno todos comprendemos que dar a César era el impuesto que pagaba la nación de Israel al imperio romano ah, el impuesto que vinieron a tentar a Jesús diciéndole si era lícito ¿ah? de dar tributo a César, el emperador romano. Y con esta astucia, con esta tentación, esta trampita que le estaban poniendo a Jesús, querían captar alguna palabra que pudiera entonces involucrarlo tanto en sedición en contra del imperio romano y también en desacato de la ley de Moisés del pueblo de Israel. <risa> ah, qué cosa, cuánta gente ilusa. Cree que puede engañar a Dios y cree que puede ocultar sus intenciones. Dios lo descubre ya ya. En un instante cuánta gente cree que puede lesar y eh, cortar herir eh, hacer a un lado el mandamiento supremo de dios no podrá nunca porque dios es sobre todas las cosas y vive por la misericordia de dios todo ser viviente de este planeta Sí. Porque Aún la langosta Dice la Biblia que no tiene capitán ni general Y todos siguen al que va adelante Dice que la hormiga La hormiga que es tan pequeñita Pero dice que tiene una inteligencia Que muchos humanos no tienen Que guarda para el invierno La hormiga trabaja en el verano y guarda alimento para el invierno ah si sí. cuando yo vivía en Brasil me gustaba ver una las hormigas como trabajaban hay uno, una hormiga que casi del tamaño de la uña debe tener más o menos un centímetro que es una, una hormiga roja de cabeza grande y de unas tenazas Algunos le dicen colmillos, tiene unas tenazas grandes y que corta hojas de los árboles y o oh, ciertas hierbas también. Las corta y las lleva, parece que fuera un barquito de vela, enorme hoja y una hormiga pequeña. Llevándolo una tras de otra, aparecen barquitos caminando y entran allí en al agujero donde tienen su hábitat. Ah, y con eso ellos hacen muchas cosas. Hacen su nido, tienen para alimento y crían a sus a sus hijos. Voy a ponerle por por palabra entendible. Y me gustaba verlo. ¿Sabe por qué? Qué interesante. Qué interesante era. Yo muchas veces tapé el agujero fuertemente con una piedra, con tierra y pisé encima. ¿Qué lo que iban a hacer? Ah, acontece que en unos 10, 15 minutos, una aquella tierra pisada, fuerte, con piedra grande para ellas... 40 veces más grande que ella 50 veces más grande que una hormiga Ah, y pesada De repente aparecía una hormiga por al lado Había abierto un camino Y ya tenía un orificio por donde salir Y después salían muchas y muchas Y agrandaban el orificio Para poder seguir nuevamente con su trabajo Ah, qué cosa Pero hay personas, personas que le echan la culpa a los demás, le echan la culpa de, de su, a ver, de su flojera, voy a poner esa palabra fuerte, de su flojera, de no hacer las cosas, de no tener el dinero que se necesita para comprar, le echan la culpa que tienen los demás, tienen la culpa no y cuántas veces cuando se le habla al respecto de de poder cuidar las cosas que tiene ya sea dinero ya sea sus cosas de hogar ya sea sus cosas de trabajo se enojan quedan enojados y muchas veces cuando se habla de dinero Ah, ya, le tocaron más que el corazón, el dinero. ¿Y cuántas veces hay personas que deben a Dios? Deben. ¿Qué es lo que deben? Deben su deben su lo que le hayan ofrecido, su ofrenda. Ofrecieron a Dios su tiempo. Ofrecieron a Dios su trabajo, ofrecieron a Dios eh Su su proceder, ofrecieron a Dios su lengua, ofrecieron a Dios su intelecto, Ofre, ofrecieron a Dios el trabajar a, para Dios y le quedan debiendo, todavía no hacen nada. De un instante para otro Dios les recuerda y acallan su conciencia diciendo no puedo no es que después otro día es que ahora no de estoy ocupado encontramos parajes aquí en la Biblia y pasajes que habla de eso también ah, cuando Dios dio el Señor Jesucristo dio una parábola y dijo que un hombre tenía dos hijos y a uno le dijo hijo Ve hoy a trabajar a mi viña Y él le dijo, no, no quiero pero de, y, y dice que después le dijo al otro hijo Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña Sí, voy, le dijo el otro Pero no fue Pero el primero, arrepentido Fue a trabajar en la viña de su padre son ejemplos dad a Dios lo que es de Dios le has prometido tu tiempo a Dios le has prometido que cuando estés sano cuando estés sana vas a ir a la casa del Señor vas a ir a la iglesia, vas a ir a recibir más fuerza y a dar gracias a Dios o ayunar de gratitud a Dios no lo hiciste no, Dios no se olvida Él tiene buena memoria Y nosotros también, pero nos hacemos los desentendidos Y en esta mañana ¿ah? Algunos acechándoles a Jesús Poniéndole acechanzas, trampitas, trampas ¿ah? Ellos fueron donde Jesús para sorprenderle en alguna palabra ah, y cuando le dijeron maestro sabemos que dices y enseñas rectamente y no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de Dios con verdad están diciendo mentiras, no están diciendo re bien lo sabían ah, pero era para adularle ah, era para que se sintiera bien Jesús con las palabras Pero Dios sabía el corazón Lo que meditaba su corazón Lo que estaba dentro de aquellas palabras fingidas Aunque eran verdaderas las cosas que decían Pero las palabras y la actitud de aquellos eran fingidos Para ver qué lo que Jesús decía cuántas personas oran Y dicen a Dios Señor yo te entrego mi vida señor ayúdeme señor señor quiero serte fiel quiero trabajar para ti señor quiero predicar tu palabra quiero guiar a otros con tu palabra y nunca hacer nada incluso se avergüenzan de jesús cuando se les saluda en la calle en lugares de de gente otras varias ah, sí se se cohíben de que son cristianos evangélicos, que siguen el camino de la sagrada escritura. Ay, que nadie sepa. ¿Para qué me dijo hermano o hermana delante de esas personas? <risa> Siempre digo, el Señor Jesús no tiene agentes secretos, agente cristiano secreto, ni hijos secretos. Él tiene hijos verdaderos que proclaman el nombre de Dios Y estos fariseos y estos fariseos, escribas y principales sacerdotes Cuando escucharon la respuesta de Jesús Ah, cuando Jesús les dijo ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Cuando ellos respondieron a Jesús Y le dijeron de César la moneda tiene la imagen de César. Entonces le dijo, dad pues a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. También no es bueno que un cristiano le deba algo a alguien. Páguele, devuélvale lo suyo y agradezcale con un abrazo. Y si fuere posible con un ósculo de cariño, de verdad de amistad con un beso sí porque tuvo la gentileza de prestarle algo tuvo el cariño de poner en sus manos lo que no tenía devuélvaselo y pague lo que debe si es a Dios cuidado porque Dios cobra Dios le va a cobrar de alguna manera le va a cobrar y usted lo va a sentir en su vida ah si sí. Dios le ha cobrado dos, tres, cuatro, cinco diez veces y no entiende todavía y todavía está pidiendo más a Dios ¿cómo es eso? dada a Dios lo que es de Dios dele lo que corresponde a Dios sea el tiempo, sea la salud sea la, la promesa que hizo y también a César también ...a su prójimo... ...lo que es de su prójimo... ...dele a su prójimo... ...que en esta mañana Dios haya abierto su entendimiento... ...amén... ...y ahora... ...en este momento de la oración... Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Si sí, mi amado señor En esta mañana siento de orar por los descarriados Aquellos que le prometieron a usted un día Y se han alejado Se han alejado porque su concupiscencia los alejó O porque su poco poca fe los alejó Aquellos alejados Aquellos descarriados Aquellos desanimados Oro por ellos Señor sí Señor Tengo pena de ellos Porque sin usted nada podrán hacer Tengo tristeza Porque fuera de su camino No encontrarán la salvación Ni la vida eterna Fuera de sus mandamientos No habrá para ellos la lenidad en cuanto al juzgamiento sino que habrá para ellos la fortaleza de su palabra y habrá para ellos un juicio que va a doler Dios mío pido por ellos para que usted Señor nuevamente con su misericordia y su mano lenitiva de bondad de misericordia abra su entendimiento y puedan volver los descarriados las ovejas alejadas puedan volver a su casa a su redil así sea Señor pido por aquellos también que han prometido Señor de otra forma y de otra manera dele la fortaleza Señor para que puedan reconocer sus errores y puedan llegar a, a su casa donde usted tiene para ellos un abrigo y un aprisco. Sí, mi Dios, pido por los dolientes y enfermos, por la señora Carmen, la mamá de mi amigo. Lo que los médicos no pueden hacer, usted lo puede hacer ahora, porque yo tengo fe, yo tengo fe. Yo he visto personas Y usted sabe que es verdad que he visto personas Que ni siquiera Piensan en usted Pero a través de la oración De la oración Del que tiene fe Conforme su fe será hecho Mi Dios amado Por todos nuestros amigos radio oyentes Para que hoy día sea Un día lindo, bueno Un día que puedan Señor Lograr sus objetivos porque usted bueno y maravilloso, se lo ruego en su nombre santo, en el santo nombre del único Dios verdadero y la vida eterna, el Señor Jesucristo. Amén y Amén, Señor Jesús. ¡Ah, que Dios le bendiga! Hoy día hay culto, reunión, en nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile que está ubicada allí en la calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda, 630, José Victorino Lastarria. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que tenga un encuentro con Dios y la bendición de Dios. Hasta mañana, si Dios permite. Amén. Y aquel, que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin Y aquel, que